publicados tanto en Agorasol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonoraradio.com Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Onda Sonora en un programa especial, una nueva entrevista realizada por... Bueno, yo soy Gregorio Cázarov, um, realizada a Miguel Hernández, también conocido como Miguel Hernández Aguirre. ¿Es así Miguel? así tal cual. Miguel Miguel Hernández hizo un largo viaje desde Valparaíso en Chile para estar aquí, no solo con nosotros, sino en una inmensa cantidad de conciertos y eventos a lo largo de su eh, gira, casi podría decirse, gira 2025. estancia um, hermosa. Pero bueno, en este programa como en otras entrevistas vamos a vamos a hablar con Miguel, vamos a hablar de de su vida, de cómo empezó en la música, de las cosas que ocurrieron y, de, y del pasado reciente y del presente y del presente futuro, también, todo. Todo, todo. Miguel, contanos tu vida. ¿Naciste en Valparaíso, sí? Así en Valparaíso. es, en Valparaíso. Nació a Puerto de del país Chile, al sur de Sudamérica. Ahí di mis primeros pasos en todo sentido y... <risa> Y obviamente la música también, en los primeros pasos de la música ahí en Valparaíso, en la casa de mis padres, eh, con mucha eh, motivación por la música, en realidad mi padre era un melómano y en, la, en mi casa siempre se escuchaba mucha música de los 60, de los 70, que es como la base, eh, disco de vinilo, cintas de cassette en esa época, después aparecieron los CD's y eso estaba ahí, ese, ese sonido, esa música circulaba por la casa sin obviamente yo tener sentido, estar consciente de lo que escuchaba sin embargo de vez en cuando eh, hacía algunas frases, unos fraseos de coros de, de cosas mi papá me cuenta por ejemplo que a veces yo lo molestaba a los 6 años y les decía laule loble, laule loble, loble y <risa> yo no le creo pero él dice que sí y no sé Muchas cosas, él dice también que cuando era muy bebé me hacía dormir con no sé con el la oscuro, de la luna y ese tipo o Tangerine Dream. Mm. Yo tenía un año, así que no recuerdo. Eso puede explicar muchas cosas de tu presente. ¿Que te decidías a dormir ser. con Tangerine Dream, por ejemplo? Es sí, es muy raro porque claro, es música que, que no tenía ningún tipo de conciencia yo que, que sonaba en la casa y que sí, de forma inconsciente igual llegaba a mí discos de bueno, de música del mundo, música latinoamericana, música chilena, todo enfocado como un poco en el rock, en el blues eh, y todo eso, todas esas corrientes ahí 60s y 70s. Qué bueno, qué bueno. Entonces, nada, toda esa música está dentro tuyo desde desde el comienzo, prácticamente. Del comienzo, que tengo uso de razón. Y ¿cuándo se te ocurrió comenzar, comenzar a hacer la música? ¿Convertirte en músico yo creo o que, algo parecido? Yo creo que eso ya es más en la adolescencia, cuando empecé a tener más conciencia, o en la pubertad, yo creo, cuando empecé a tener ya conciencia de, de la música que escuchaba o ya tenía como una especie de gustos más personales. Porque los primero, las primeras canciones que me gustaron, o, o discos, eh, que incluso vamos a escuchar algunos, me eh, Yo creo que no era tan consciente Era una cosa de un gusto, por cercanía Sonaba en el ambiente, sonaba en la radio Pero ya yo creo que cuando decido Ya como empezar a, a tocar guitarra Que ese es mi, no. mi impulso no, no es tan joven la, o sea, No es tan niño en realidad Es como a los 14 años aproximadamente Que decido ya empezar a, a tomar clases de guitarra acústica uh -huh. Pero inspirado En las bandas que me gustaban a los 14 años Que eran rockeros con guitarra Claro, así ah, y entonces Nos hablamos un poco de eso Así, sí, que, hablemos así del, viene una música, va a venir ha, una música de esas. Sí, podríamos hablar del comienzo, comienzo cuando no, esta etapa donde yo decía que no tenía conciencia, pero yo tengo un recuerdo por ahí por el año 88, era muy niño yo, eh, recuerdo que llegó el documental Imagine eh, de John Lennon, lo, creo que lo comentamos por ahí alguna sí. vez, y en ese documental era... Una, en la casa se veía. Mis padres tenían una, una, una buena costumbre de juntarse con amigos y todos eran la misma onda Ajá. del rock y todo. Entonces hacían los domingos, los sábados, se juntaban en casa a ver VHS, las esposas, eh, los, hom los hombres veían la música y la las mujeres como que estaban ahí dando conversando entre ellas. Ah, las chicas no eran de la música. Sí, no sé eran eso. de la música, pero creo que a lo mejor querían hablar cosas de ellas, no sé, quizás los hombres eran un poco más aburridos, qué sé yo. sí. Pero entonces sucedía eso o también muchas veces eran todas las, todas, escuchando todos viendo, y ahí estaba ese documental y en ese documental me acuerdo que después quedó en casa el VHS y me llamó mucho la una canción, me llamó mucho la atención una canción de la primera etapa de ese documental donde hablan de los Beatles, de la y ahí está ese Twist and Shout del 61 y esa canción me me llegó, no sé por qué me llegó, y después yo buscaba el VHS solo, y, y avanzaba el VHS, y solo veía esa canción del documental de... Claro, ¿cuántos años tenías entonces ahí? Yo creo eh, que tenía unos ocho años. Ocho años, claro, sí. sí, un clásico de los niños ahí repitiendo. Bueno, algunos claro. adultos también lo hacen, sí. Pero yo pero... escuchaba solo esa canción, después claro. ya seguía viendo el documental y no lo entendía. Twist and Shout. Sí. qué yo bueno. No, no lo entendía ya, la después la etapa yo Twist le... Twist and Shout, ¿no? que es la bamba, en realidad. Es la bamba. Es la sí. bamba, es la bamba, sí, hay que reconocerlo, pero bueno, nada, le cambiaron la letra y... Y yeah. eso yo ahí me gustaba me gustaba la formación y todo y creo que se podríamos partir con ese tema. Ah, yo tratado que cantado, es del eh. año 61. Eh, el tema que la grabación Beatles o el tema o... Creo que es la grabación es de un disco del 90 del 61 de los Beatles. Sí. Fue ¿Sí? una no, grabación registro 63 me parece, ah, yeah. es el primero de los Beatles, Please Please yeah, Me. Yeah. Sí. Twist yeah. and Shout, ese Sí, ese. ese. Ahora, ahora de cosas. Bueno, de, entonces escuchamos Twist and Shout. 63, sí, 63, Ah, mira, 63. me falló el, el, el documental la el no, documental. No, no te preocupes, vos preguntáme a mí, yo te <ríe> <The> Beatles, <ríe> no me queda, claro. me queda claro. Vamos Así escuchar, que vamos con ese. Por lo que dices, bien es entrada como allá a la música como tal. Y a este documental sonoro de Miguel Hernández. <ríe> Esto fue Twist and Shout por los Beatles, porque en realidad Twist and Shout la hizo algún otro grupo antes, me parece, um, así como Twist and Shout, que como decíamos recién, es la bamba, ¿sí? la bamba exacto eh, pero rockizada, eh, anglizada y nada, convertida en un éxito total. Este sí. es el último tema, sabes no como es de la historia de, del disco Beatle, que salvo tres o cuatro temas que los grabaron en estudio, el uh -huh. resto del disco está hecho en una sesión de un día, una sesión de muchísimas horas, y Twist and Shout, que cierra el disco, es el tema final de la sesión, uh -huh. por lo cual, no si uno escucha con detenimiento, si puede, no eh, escuchen con detenimiento, eh, Lennon ya la voz no le da... Para más, grita prácticamente mm. Pero grita bien, gritaba bien sí. John Lennon No, yo los Beatles ya después, más adelante Cuando ya tenía más conciencia de la música Ya lo escuché, escuché sus discos ya más emblemáticos De fin de los 60, cuando sí. entran en la psicodélica Y todo eso que son fantásticos sí. Estos discos como que no los escuché mucho Pero este tema ahí me, me llamaba la atención del, mm. De ese documental que bueno, así que nada esto es, Aquí tenés entonces, eh, con como esta ocho música 8 años, años okay. que joven Y ahí empiezan sí. a suceder también, eh, como te digo, había mucha música en casa y también eh, nos, nos estoy en el colegio holandés, Julio Verne, y de viaje al Centro a la Tierra, por ejemplo. Sí. Y, pero claro, que era un libro que íbamos a leer en el futuro. Entonces me llamaba la atención el nombre, viaje al Centro a la Tierra, y por esos días parece dieron la película viaje al Centro a la Tierra, mm. que parecía increíble. Una producción Disney con... Sí, uh -huh. eh, pero estoy hablando de esa época. Ajá. Oh. Y resulta que después, no sé por qué hurgando en los casetes de mi papá, de mi papá había un disco que se llamaba Viaje al centro de la Tierra. Yo digo, ¿qué? Y de un tipo Rick Wagner. Y yo digo, a ver, y lo pongo la cinta y empieza el ese ese disco del año 74 que es como un concierto en vivo. En sí, disco. concierto, sí. Y ahí me dejó loco, como que dije, wow, o sea, me gusta, sin saber lo que estaba escuchando, la verdad, porque claro. después yo, Rick Wakeman, escuché ese disco ya quizás con ya con 20 años, y sí, me parece fantástica la obra, sí. pero ahí me gustaba, sobre todo la primera, la, el, la cara A, es la que me ha escuchado después, hasta claro. el nivel que me gustaba que mi papá me hizo una copia para mí de caseta oh, de cinta wow. y yo tenía ah, mi propia cinta de Quake ¿para Mark, qué? para dejar de gastar el disco el de él <risa> <el, lo, risa> hice <hizo> una copia <risa> y yo escuchaba en mi casetera en, en, en mi pieza en <risa> mi habitación eh, muy, bien, muy bien el disco de Rick Wakeman entonces eso es lo que podríamos escuchar ahora ah, sí. el comienzo o sean los primeros seis minutos de esta obra ah, de genial. Viaje al Centro de la Tierra del año 74 de Rick Wakeman ah, sí, que Rick de verdad es que, que me no gustaba muchísimo <risa> bueno entonces Rick Wakeman Viaje al Centro de la Tierra por Miguel Hernández no, bueno tenía el... ahí alrededor bueno, de 9 diez años como <risa> Rick Wakeman, entonces, puesto por Miguel Hernández, aquí en su especial, especial de Miguel, ¿sí? <risa> Hernanda Sonora. passed from reddish to bright yellow their way lit by crystals appearing as lighted globes they continued to the lava gallery which gently sloped until they reached the intersection of two roads without hesitation professor liddonbrook chose the eastern tunnel and the journey continued through a succession of arches appearing before them as if they were the aisles of a gothic rick wickman y su obra magna porque sin duda lo es creo yo así es Viaje al centro de la Tierra, Journey to the Center of the Earth, basada en el libro de Julio Verne, Julio uh -huh. Verne que es en siglo un siglo 19, obviamente, uh -huh. ¿no? Así, Así es. es. Um, y que fue un éxito. Le costó mucho dinero hacer esto uh -huh. porque esto que estábamos escuchando esto aquí, aquí hay una banda rock con una eh, sinfónica, eh, guitarra, uh -huh. bajo batería, dos guitarras, teclado, cantante, teclado Rick Wakeman y la orquesta, la orquesta y el uh -huh. coro. Un gran evento, mucho un dinero. gran evento. Sí, es, sí. es increíble pensar que antes un músico podía hacer esto y ganar mucho dinero. Sí, impensado. No como Taylor Swift, por ejemplo. Pero, en serio, dinero, sí. dinero de verdad. Pero bueno, eran otras épocas. Y, y qué increíble, qué increíble este comienzo de programa en lo musical con este salto de Twist and Shout a... Rick Wakeman A, a Rick Wakeman, Ditto a Rick Wakeman. Claro, este fue como te decía al principio, eh, no había mucha conciencia, sino era como una sensación de lo que lo que te hace sentir la música, me gusta algo, me gusta o no. y ya está. Eh, quizás me gustaron otras cosas que, que mejor no debería recordar, <risa> quién sabe, no sé. Yo <risa> todavía era un niño ahí y también en esa época ya ya cercano al año 89, pero ya de antes, había una banda en Chile que se llama Los Prisioneros, que es muy importante para el país, que la es la banda sonora de la época del de año de los 80, sobre todo en contexto de dictadura. Más allá que ellos eran opositores a la dictadura, sus letras eran bastante interesantes en ese sentido, pero no eran como, no iban en contra directamente la dictadura, sino tenía una temática social de, de cómo era vivir en dictadura. Ajá. Y... Y, era, y sonaba mucho en la radio, sonaba mucho en el ambiente. De hecho, después ya cuando tuve conciencia, porque esto es como todavía está ahí como en la inconsciencia, pero cuando tuve conciencia, Los Prisioneros una banda que me gusta mucho, la verdad, y sobre todo la la obra de Jorge González, que es su, su líder. Y esta es una canción, la que viene ahora es El Baile de los que sobra que es del año 86, de su segundo disco, donde ellos ya dan el salto importante, porque los heavies que los tipos lograron en, eh, dar el salto en ese contexto, Y sí, muy interesante la, eh, el baile de los que sobran, eh, y también es la que vamos a escuchar ahora. Es una pieza que habla un poco también de, de, de cómo tú estudias en el colegio y terminas el colegio y te quedas pateando piedras, porque el disco se llama Pateando Piedras. Ajá. Entonces el baile de los que sobran el baile de las personas que salen del, de la secundaria y ya no tienen mucho más que hacer Ajá. que Ajá. Pateando Piedras lamentablemente todavía se podría aplicar hoy. Gregorio, es que has dado en el clavo porque las canciones de los prisioneros hasta el día de hoy en el contexto chileno se pueden aplicar. Ah, sí. Y a de, lo mejor el contexto mundial. Y de otros países también. también. Ok, entonces vamos con los prisioneros, el baile de los que sobran de su disco Pateando Piedras del año 1986. Puesto por Miguel Hernández. Unha noite más De caminar es outro fin de mes Sin novedade Mis amigos se quedaron Al baile Oías los consejos Los ojos en el profesor Había tanto sol Sobre las cabezas Y no fue tan verdad Porque esos juegos al final Terminaron para otros Los prisioneros sí. El baile de los que sobran ¿Vendieron muchos discos de esto en Chile? Sí, vendieron muchos discos y... pero aún así obviamente no les alcanzaba para vivir de la música hay historias que, que cuentan que los tipos seguían viviendo en la casa de los padres con este disco ya lanzado y vendiendo jajaja <risa> Pero después lo lograron. Y ves que es, es igual. que bueno, Hoy también siguen viviendo en la casa de los padres. todo, es todo igual. Todo igual no cambió sí, nada. Sí, sí. Pero muy bien Los Prisioneros. una Como les decía ahí, tras Bambalinas, eh, es uno de los cuatro bandas más importantes dentro de la música chilena. Para mi gusto está... Los Jaivas, Violeta Parra, Víctor Jara y Los Prisioneros. Sí. El resto, hay muy buenas bandas, pero ya viene en el segundo escalón. Y esto fue en eh, 1986. 86. ¿Y? Tiene un es? disco de antes del 84. O sea que, su que eh, Pinochet ahí llevaba 13 años. O sea, el golpe eh, fue en el 73. Sí, llevaba 11 años. el 80 ocho... Sí, tienes razón. 13 años. 13 años. 13 años. años. ¿Y todavía le... Pinochet cuándo le terminó? Quedaban... ¿Cuándo terminó? ¿Noventa, noventa, ¿El 90? O... El, novent... el 89 fue su último año. Sí. <coughs> Demasiado 17 años Sí En Argentina Yo soy argentino Sí eh, Seguramente se notó Pero no, no, no. Eh, También pasaron cosas ¿No? Pero ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿En Argentina? Eh, no, ah, en Chile. Sí. En Chile ¿no? 17 años sí. de dictadura. Pero compartimos sí. varias cosas con Argentina en ese sentido. Claro que sí. Exiliados de allá para acá. Sí, cosas, cosas buenas sí. y cosas malas. Um, Así es. Pero bueno, y la música, entonces aquí estamos en tu... En tu sí. En es el como... comienzo de tu juventud. De, yo creo el... que aquí era la pubertad todavía, porque estamos eh, hablando de ya todavía de los 10 años. 11 años 9-10 9-10 bueno, no es, es pre-puber eso o pre-puber de... pre ¿no? sí, pre no, no, niño, no, no, no, no, niño no, y ya y, no, no, no, y ya, acuerdo, ya llegan los años 90 sí. en, esta, en esta historia y esta es como la primera parte y lo llamé como la etapa más de no tener mucho eh, eh, que te gusta la música pero no tenés como no, no tienes el, el, el sentido ¿no? no no tienes claro más menos de lo que o sea, todo esto yo lo escuchaba pero yo creo que todavía no lo procesaba bien pero Y en esta en este bloque, primer bloque eh, dentro de esto de estas canciones con las que partimos, aparece eh Roger Waters. <risa> <risa> bueno, en vaya no, que no, Pink no, no. Floyd siempre se escuchó en mi casa, sí. sí. Pero mi este hay un concierto del año 90 que también en esta misma dinámica de Rick Wakeman, donde llega, no, perdón, la dinámica de los Beatles del del documental de John Lennon, llega el no sé si no transmitieron por televisión abierta el concierto de The Wall Live in Berlin. Ah, no en no era en directo, pero lo no más probable estaba grabado, pero era el estreno por claro, televisión en 1990, abierta. 1990. 1990. O sea, un 90. año después de la caída del sí, muro. Sí, de hecho es como unos meses después. Meses. O sea, entonces, es un año, sí, pero en estricto rigor. En contexto, ¿no? claro, claro, en estricto rigor son como varios meses. Y Claro, y ahí se juntan nuevamente la casa mi viejo y todos los amigos los en amigos. viernes, media fiesta la cosa. El, uno de Los el... amigos ya están más mayores, ¿no? En este, en este momento. No, este, claro. Porque ya habías hablado de los amigos, no me acuerdo. Sí, como año. dos años antes. Ah, ¿no? dos ellos años. se juntan desde antes, ellos se conocen desde los 70. Claro, claro. Y, y ven este concierto, de ¿eh? The Wall en Berlín, de, de Roger Waters. Sí. Y a mí el tema que más me llamó la atención es Another Bridge in the Wall. Sí. Y pero este lo, lo la colaboración es de Cindy Louper. Está Cindy Louper en el concierto en sí. Berlín. O sea, porque en ese concierto invita a varios artistas a cantar las canciones. Ajá. Él interviene. Y también Cindy Louper. Y en este tema y, ¿eh? y me hizo sentido Cindy Louper, me gustó su performance, pero también porque a mi madre le gustaba Cindy Louper. Claro, se conecté a mis padres y todo Cindy un rollo. Cindy Louper, claro, cuando empezó Cindy Louper en 83, 80, 84. No. No, y, y la versión Gis, le sale muy Gis bien, suel. creo yo, muy mira, bien, porque mira, ahora mira, cuando mira. hice la selección la revisé nuevamente y dije, uy, qué bien le sale. Era... Interesante, eh, yo, no, yo no sabía este detalle de Cyndi Lauper con Roger Waters, pero interesante porque Cyndi Lauper en el comienzo va muy ochentas, muy, ochentas, sí. muy, muy, muy libre, muy... Eh, um, muy de, de jugando, no, sí, no sí. nada de causas ni nada así. Y de repente vi, sí, de hecho, el, bueno, en este en, en este concierto incluso hay Brian Adams y otro artista invitado a interpretar canciones de, de The Wall. Y bueno, íbamos a escuchar esa de esta canción donde interpreta Cindy Loper, sí, Loper no The In The Wall. Claro, en Berlín en 1990 está buena sí, sí. la versión, así que vamos a escuchar porque me llamara la atención también eso de la caída del muro, ¿qué es eso? No, no, sí, no sí. me quedaba claro. Dividemos no antes de, de escuchar nada, sí, que eh, The Wall eh, originalmente por Pink Floyd, sí, luego Pink Floyd, claro. Roger Waters se fue de la banda, entonces como es su obra básicamente, entonces se la, llevó. la se la llevó y la puede interpretar y todo, pero originalmente por Pink Floyd y un un hit. Es un mm, hit. Exactamente, como dicen en inglés un worldwide smash hit. Sí, de, eh, ese hit sonó en mi casa siempre, pero ahí me llamó mucho la atención y dije, "Wow, qué bueno. Vamos a escucharla." certain teachers who would hurt children any way they could by pouring their division upon anything we did exposing every weakness our work heavily hidden by the kids <laughs> <laughs> psychopathic ones With crash them up with an energie of that The wall the wall es, es un, un icono como como objeto no que es, que es, es una música es una presentación si no musical todavía no ya va a llegar el momento eh, de goles de nada uno de los eh, objetos culturales importantes de eh, la segunda mitad del siglo 20 o del último cuarto del siglo 20 sí hay que decirlo cuarto, ¿sí? Sí. a nombre de Pink Floyd compuesto por Roger waters y aquí escuchado en esta versión en directo muy famosa Sí hay hay discos de esto por supuesto sí, ¿sí? además del vídeo hay un VH, sí, y, sí. hay todo en eh, um, 1990, 1990 en berlín berlín berlín entera berlín no east berlín o west berlín ¿sí? porque el muro había caído um, y entonces estamos escuchando estamos en onda sonora yo soy gregorio y él aquí delante de mío es miguel miguel hernández um, y estamos escuchando en esta primera parte eh, esta aquí termina la primera parte más es como una claro este primer sí. bloque donde el bloque de la inocencia, de la niñez claro, echando... de la niñez, cuando uno recibe cosas y sí, sin saber qué es no elige, no elige uno claro. no elige, no elige porque todavía no está formada la persona, entonces uno no elige um, y entonces, antes de pasar a lo siguiente, vamos a decir hablar un poco rápidamente a vuelo de pájaro y después eh, ampliamos desarrollamos quién es Miguel Hernández, sí porque me di cuenta que comenzamos Así directamente, hay un Miguel Hernández que hace música, está acá invitado Y estamos escuchando sus músicas de niñas Pero entonces, este sería un buen momento para uh -huh. hacer lo que no hicimos al comienzo Que es, ¿quién es Miguel Hernández ahora? Ahora estamos a punto de empezar a escuchar música De cuando vos comenzás a ser el Miguel Hernández que fue invitado a este programa porque cuando... está invitado Miguel Hernández aquí? Porque es un músico, músico súper interesante Músico electrónico, podemos decir Así, términos muy amplios ¿O hay algo más para decir, Miguel? Música de... electrónica, música experimental. Experimental, ¿no? sí. Uh -huh. Miguel Hernández es eso hoy en día y hace ya muchos años. Um, y no solo eso, tu actividad en el Sonic, ¿sí? Sí, Sonic. Uh -huh. ¿Qué es Sonic? Eh, bueno, el... primero que todo, como decías tú, Gregorio, bueno, yo hago música, eh, vengo de, de la música y de la música experimental en estas últimas épocas, bueno, hace un tiempo, hace bastante tiempo ya, música electroacústica y también algunos trabajos dentro del arte sonoro. Soy instrumentista, eh, guitarrista y exploro también la, la, la electrónica, la electrónica de ordenador y la electrónica analógica y con eso ya, con esos medios ya empiezo como a trabajar mi, mi obra, mi obra que, que toma el sonido como materialidad. A partir del sonido, compongo A partir del sonido eh, Describo, de relato Etcétera Pero a partir del sonido, creo que para mí lo importante Es el sonido Si bien ya en los inicios cuando Hacía música más mmm, Tonal, con melodía O con acordes eh, Ya estaba en la psicodélica y eso Pero yo creo que ahora, más que la música, más que la melodía Me interesa el sonido y con ese material Componer Así que escuchamos hasta ahora tu niñez musical por claro. decirlo de alguna manera um, los deones de, Sonic, de que... convertirte en esto claro exacto sí, sí. y claro con el tiempo ya he logrado también hacer otros trabajos en, dentro de la gestión cultural y el archivo porque claro trabajo como gestor cultural y como archivero vinculado a todas estas prácticas del, del arte sonoro y las músicas experimentales eh, por suerte he logrado como instalar ahí Eh, eso, el, la documentación el archivo y la gestión cultural eh, enfocado en estas prácticas y como tú decías Gregorio, eh, lo de Sone que después, un, más adelante podemos hablar de eso porque claro incluso sí, sí, sí, hay track vinculado a eso muy bien sí. Sone que el trabajo actual que tengo yo ahora que donde me dedico al, archi al archivo y a la gestión cultural con un equipo de trabajo que es, un equipo que es muy importante porque sin ese equipo no podríamos lograr lo que hemos logrado Es un proyecto que lleva 11 años, que es una sonoteca de música experimental y arte sonoro, que está en Chile, que alberga material de artistas chilenos, chilenas y de residentes del país. Eh, también es un espacio de divulgación, de investigación y de difusión de todo lo que son las artes sonoras y las músicas experimentales a nivel chileno, chilena y de residente Entonces, eso es como primera primer avance que les puedo comentar, después podemos hablar claro, más. Claro, estamos haciendo aquí una aproximación a lo que sos ahora eh, claro y ahora vamos a seguir escuchando músicas de tu aun historia así, y tu vida. ¿sí? Aún así les puedo acercar desde ya el link www.proyectosonic.org para quienes estén escuchando, de repente mientras escuchan quieren meterse en la página web www.proyectosonec.org y en las redes sociales, tanto como Instagram como Facebook, no encuentran como Sonec Sonoteca. Por si, mientras escuchan la entrevista, se meten a la página web. Es lo que haría yo, sin ninguna duda. Así que, pero no, sigamos bien. ahora con, con, con la música. Con la música. Bueno, la música claro, de música. Claro. Y luego vamos desarrollando todas tus facetas. Las facetas de artista, de, de gestor cultural. Y en la música ya llegamos ya a los años 90, ya de pleno, ya el año 91. Sí y están sucediendo muchas cosas en la música y ahí yo empiezo a tener conciencia de la música definitivamente y ya me empieza a gustar música como tal, metálica, por ahí Guns N' Roses, ahí con 11 años, 11, 12 años. Y pero a los 12 años aparece una banda, en realidad a los 11, pero yo lo conocí a los 12 por ahí por el año 92, aparece una banda que se llama Nirvana. <risa> <risa> que que para mí me marcó porque ahí yo sentí que era algo diferente, porque aparece el Nevermind aparece en el año 91, pero a Chile llega el verano del 92. Y aparece esta canción Smells Like Teen Spirit de la televisión y como que wow, y ahí nos voló la cabeza a todos los adolescentes o preadolescentes, eh, a los pubertanos que queríamos escuchar algo ahí en el barrio y llega este disco Y yo ahí sentí que había encontrado, estaba escuchando algo distinto, porque si bien con Metallica y con Guns N' Roses yo sentía que me gustaba así el rock y todo eso, pero venía como de la matriz que igual había la música que había escuchado mi padre, el Epseppelin, Black Sabbath o The Beatles, más allá que Nirvana tenga influencias de eso, pero la forma de componer era muy diferente y era un cambio. Y eso a mí me gustó y me llamó la atención. Y creo que a partir de ahí, yo creo que eso me marca para lo que yo después, para llegar a, a, a cosas como el noise, por ejemplo... Claro, claro, la, la música y claro, sí, otras bandas sí. me marca eso. Entonces, no, sí, que bien, me gustaría sí. destacar esa esa es un track de, del disco Nevermind, Kurt Cobain en el recuerdo. Kurt Cobain en el recuerdo, claro, sí, recordemos artista. que es sí, un artista importante, creo yo que sí. con los años también se ha ido valorando su obra, uh -huh. eh, era un proto de much, eh, un proto en muchas cosas. Uh -huh. Eh, y creo que me gustaría destacar la canción On a Plane de su disco Nevermind del año 91 que me gustó mucho y que siendo un puertano y adolescente eh, lo disfruté demasiado <risa> ok, vamos con eso entonces vamos ahí va It's <risa> the sound down anywhere got so high strapped to a player love my Nirvana, Nirvana, ¿y cómo se llamaba el tema? On a plane. On a plane. Sí, del 91 de su disco Nevermind. El el Nevermind. El Nevermind famoso, ese ese el... que cambió como el, la onda de la música rock, sí, de la música mainstream también. Pero el bebé no logró ¿Sabés que el bebé no logró el, el, sacar el, no dinero. no logró sacar dinero <risas> qui lo quiso lograr un dinero extra hace relativamente poco ya es más bueno, no sé sí. si. y no lo logró pero bueno pero no lo logró. sí pero interesante esta banda por lo que hablábamos también aquí eh, antes que sí, creo que eh, el sonido que tenían eh, abrió las puertas como para que yo pudiese escuchar otras bandas de esa época que estaban uh -huh. al principio de los 90 que eran muchas bandas que venían de la primera mitad de los 80 sí era el underground en, la, en los 80, correcto y que después a partir de Nevermind se abre el espacio hasta que obviamente el mercado se da cuenta que el negocio y ahí <risa> empieza ahí empieza una cosa buena al principio después termina como termina. Uh -huh. Pero eso son otras cosas. Entonces okay, eh, con Nirvana yo creo que ahí se me abre más el abanico eh, no el, y yo creo que ahí me, me cambia porque con Metallica y Guns N' Roses yo creo que podría haber seguido otro camino hacia el rock más pesado, sí. pero con Nirvana no, con Nirvana yo creo que me abre el camino hacia otro lugar, como te decía antes, yo creo que cosas como el noise o algunas cosas como improvisadas, yo creo que es gracias a haber escuchado como esta corriente musical, y ahí con ese, en esa época un poco más avanzado conozco, no sé cómo, en realidad no recuerdo bien, pero conozco My Bloody Valentine, que este este grupo del, del Reino Unido Eh, y conozco el disco Lovers, que también es del año 91, lo conocí un, unos años después. Sí. Pero también me hacía mucho sentido más allá que no no son no son tan parecidos, pero sí tienen mucho en común en cuanto a la época, el de las sonías, las guitarras saturadas y todo eso. Uh -huh. Yo como guitarrista, claro, empieza me, me llama la atención tocar guitarra como viendo estas bandas en realidad saturando la guitarra. En este momento que estás escuchando estas músicas, ¿estabas tocando en algún grupo no, ya, no, o No, te, no, tenía Nada. ahí 12, 13 años, ah, 13, un joven. año antes, yo creo que sí. al año siguiente comencé a tocar, mm. de hecho empecé a tocar con acciones de Nirvana, de Pearl Jam, mm. sí, las primeras acordes bueno, bien, bien. y exa, Claro, sí, fue un, fue un niño grunge en esa época, sí, fui, tuve tribu urbana, tengo que reconocerlo, Ajá. fue la grunge Ajá. Entonces ahora escuchemos a My Bloody Valentine Eh, ¿Cómo se llama el tema? Coming Alone 1991 91 de su también. disco Loveless Que es su disco más emblemático en realidad Es muy bueno, uh -huh. recomendable My Bloody Valentine, vamos My Bloody Valentine ¿no? claro, que parece, parece que es una broma Por My Funny Valentine ¿Será por eso? My Funny <risa> Valentine Que es un tema muy famoso No lo sé Ah, hicieron sí, eso Pero sí. bueno pero La película Es un tema famoso My Bloody Valentine En, en eh, el tema Es ¿Cómo se llama? Eh, come in Alone Come Alone sí, Y esto y, es sí, Loveless Es el álbum Loveless Noventa y uno época De Nevermind Ajá mm. Bueno, muchos discos Que salieron en el año 91 resco chili pepper per per jam ustedes también claro. sí Blood Sugar Sex Magik eh, Blood Sugar jam. Sex Magik es del 91, 91 también antes no, del 93 mira 91 qué bárbaro mucha música <coughs> y bueno, ya escuchando todo esto empiezan a llegar allá empezamos con los amigos a escuchar mucha música y ya empezamos a compartir los caset todavía ahí eh, a traficar caset y obviamente aparecen los Pixies, era inevitable llegar a los mm. Pixies y también me llamó mucho atención porque decía, oh esto es como una especie de proto-Nirvana, que raro y decía, wow, pero es mucho antes que Nirvana, un, un poquito antes en realidad, un poquito antes eh, sus primeros discos del año 87, por ahí creo que son los de Pixies y bueno, destacaremos ahora del año 88 del disco Come On, in the, Come on the Pilgrim, una cosa así se llama disculpen mi inglés, de los Pixies eh I've been tired se llama el I've been tired Eso, Sí, es, es, es, es una pensando? es una claro, de hecho hay un emblemático disco eh, directo en Londres de donde aparecen todos estos temas muy buenos, donde suenan muy bien. Luego se separaron, pero se dice, pero volvieron al activo Pixis hace Sí, no de si hecho no se juntan aquí, las chicas sí. se fue. Los Pixies se separan, claro, de hecho por ahí por el año 92. Eh, sí, más yo más lo empecé más. a escuchar ya posterior a su separación. Se dice que los Pixies son eh, los que sembraron un poco el camino de toda esta música de los principios de los 90, pero que cuando no alcanzaron a llegar a facturar. Eso es de, o sea, cuando ya el 92 empezaron todos a facturar, Pixies se separan. Se separan, claro. Pero... Y bueno, siguen nirvana y todo eso, facturan. Pero no. ellos no. Pero bueno, es una gran banda y me gustaría destacarla hoy y como así solamente entonces eh, eh como I've been so tired, sí. Eh, sí algo sí, así. Sí. Muy, he estado muy cansado, estuve muy cansado. Por ahí. Okay. Vamos del disco Come and the Pilgrim. 1 2 3 She's a real love winner cuz she bends down soft and help. Cuz in her arms she said I could tell you stories that could make you cry. What about you? Assume me too. I could tell you a story that would make baby why don't you tell me when a young big is I said losing my penis to a with disease just kidding I said losing my life to a whore with disease she said excuse me? En en el año 88, esto es del año 88, 88, 88 sí, es antes, sí, wow, sí, sí. Bárbaro, ¿eh? en 88 ahí cuando empiezo como a indagar ahí que hay otro otras bandas que tienen eh inician la base del sonido de principios de los 90, ¿no? uh -huh. más ya que después uno puede indagar, indagar, indagar y te puede aparecer hasta de Velvet Underground, <risa> pero estamos ahí en esa etapa de 13 años aproximadamente donde yo estaba escuchando esta música y ya por ahí por el año 94 y aquí ya esta es la época del, cuando empiezo a tocar guitarra bien aparece bueno conozco Soundgarden ah y aparece este disco Super Agno que bueno, me encantó me encantó ya que hay otros discos también de, de Soundgarden de antes pero este disco fue fenomenal en realidad eh, con Black Hole Sun y todas esas hits eso no controlo en nada pero Pero sí, me, me gustó, claro, de hecho lo escuchábamos con mi papá, mi papá igual le, le llamaba la atención, decía, oh, estos tienen una onda sepeliana, hacíamos esa conexión, me acuerdo, en esa época. Habían otros amigos también de mi papá, que eran un poco más cerrados, me acuerdo, y decían, no, para pa escuchar Distorsión, prefiero a Imi Hendrix, me decían. <risa> <risa> pero pero bueno, en la época uno, uno era un adolescente, así que sí. me Y Soundgarden me gustaba, muy me gusta mucho aún, vaya que no lo escuché con tanta... Eh, con, tan, eh tan seguido y escucharemos un tema que es el que abre el disco, Let Me Down, Let Me Drown del año 94 del Super Supergnome y bueno, para que lo conozcas Gregorio, seguro lo conoces, pero A ver, vamos a ver. Vamos a ver, ahí nótale ahí, ahí los Sepeliano. Ver, ahí, descubramos los Sepeliano ahí. Vamos a descubrirlo. Yeah Soundgarden Del año 94 Gracias Del Super Agno. ¿Qué te pareció Los sepeliano Hay algo, ¿no? Eh? Es verdad Sí, absolutamente Zeppelianos Sí, sí, sí La base ¿no? Es ese riff Pesado Heavy Heavy, claro Y ellos mm. también Reconocieron su influencia De Black Sabbath De Lepp Zeppelin La influencia se te entera. Igual... ¿Sigue en activo Soundgarden? O... No, ya después con la muerte de Chris Cornell ya, la banda se acabó. Siempre se muere alguien en las bandas. Mm. Sí. Led Zeppelin también se les murió el drum, el, el, el John Batista. Bonham. Sí. Nada, qué Pero bueno, es, es la vida del rock. La vida bueno, en el rock. jazz también. ¿eh? De sí. Eso. sí. Sí, hay que decirlo. Sí. Todo hay depende de decirlo. ahí. Pero sí, la expresión y todo eso. Eh, también, bueno, en esta época de los 90, ya con aparece con ya con mucho más conciencia ya a mitad de los 90. O sea, igual la primera mitad de los 90, todo esto son toda esta etapa que estoy comentando es como de principios de los 90 hasta como el año 97 por ahí, 98. ¿Y la conciencia cuándo aparece eh, en ya, qué momento? Ya en con Nevermind, yo creo. Ah, Nevermind ya aparece. Sí. Antes de eso, claro, unos medio o sea, complete, un, un, igual, un inconsciente, sí. Un inconsciente, estoy de acuerdo, claro. sí. Y Claro, todo esto es un periodo como desde el 90 al 98, 91 hasta el 98 más o menos, hasta los 18 años fue pues aproximadamente. Y claro, ahí también obviamente inevitable conocer a Sonic Youth, que Yo también es una, banda que... Antes sí, de Youth. es una banda que obviamente la, la conocí ahí a partir de todo esto de estas bandas que, que he estado colocando y... Sí, con Sonic Youth me quedé hasta el final, obviamente. Sigo escuchándolo, porque sacaron muchos discos bueno, después. Bueno, no más Sonic Youth. No hay más Sonic Youth, T terminó. sí, es verdad. Pero bueno, viven todos todavía. En el, por y menos. de hecho, Kim Gordon sacó un disco el año, sí. el año pasado, el pasado año. Uh, sí, sí. Y muy bien Sonic Youth. Después de investigué que sus primeros álbumes son del año 82. Entonces, mm. wow, dije, esta gente... En un momento con Seed, y ahí esto ya en los 2000, eh, con Soul Seek, No, esto no es lo que vamos a escuchar ahora, pero ya en los 2000 descargué toda la discografía y ahí vi que habían muchos discos buenos en los 80. Sí. Pero esto yo los conocí por ahí por el 94 también, a Sonic Youth, y es un poco tardío. Lo que pasa es que en Chile eh, las cosas llegaban un poco tarde en los 90, dos años tarde. ¿cómo? Argentina también, ¿eh? porque bueno. el cono sur queda muy lejos de todo. Hoy en día no, hoy en día saca alguien un disco y ya Sputifact avisa. Claro, ahora estamos en el futuro. Sí, entonces, estás casi, en casi en el futuro. Entonces, hay un voy a destacar un tema de Sony Utki es del año 2000, de un disco de Ghosts on Flower. Uh -huh. Pero quiero decir, dejar claro que esto yo estoy estoy en esta etapa de los 90. El tema se llama Free City Rames y sí, está muy bueno y escuchemos, a ver qué vamos. qué sucede. a Sonic Youth Sonic Youth en el año 2000 En el año 2000 ya Correcto En el año 2000 eh, Sonic Youth también ¿O? Ghost and Flower Bien eh, Una banda que igual me influyó mucho En esa época Pero también posterior Porque posterior ya en los 2000 es, Bueno como decía Viene de los años 80 Los 90 Los 2000 Hasta que se paran por ahí Por el 2012 se separan Pero sin embargo Es una, una gran inspiración Sí En cuanto a Como guitarrista No sé, Lee Renaldo, por ejemplo, soy gran admirador del Lee Renaldo, con su guitarra improvisada, su no y su ruidismo. Estuvo un Valparaíso, Lee Reynaldo, en el Centro Cultural Par ex cárcel que está a 200 metros de mi casa. Y bueno, no puedo evitar decir, lo voy a decir, <risa> dilo, dilo, dilo. estuvo en mi casa en Buenos Aires, pero bueno, eso ya es otra historia, pero es verdad. Y bueno, ya aquí, dentro de los años 90, ya, pero ya avanzando ya en la mitad de los 90, y... Con, sigo escuchando esta música, pero aparecen otras bandas que son de los 90, pero es distinto y creo que ahí también hay marca un poco lo que yo voy a empezar a escuchar ya a fines de los noven, de los 90 ya durante la primera mitad de los 2000. O sea, que estamos estás a punto de contarnos un nuevo cambio, un nuevo no cambio en tu música, claro, lo que sí. escuchas. Claro. exactamente. Entonces, yo conozco a Primus, por ejemplo, mm -hmm. Primus, eh, y Primus me llamó mucho la atención. Eh, una locura, lo encontraba, eh, el, el bajo, me acuerdo, las líneas de bajo. El, el bajo, les, les Claypool. ¿no? Sí, y marrista. la potencia, de un, era un power trio, mm. el baterista increíble, el guitarrista también, Larry Lallon. Y sí, entonces empecé como a indagar en esas bandas y me aparece también Mr. Bungle, también por esa banda. Claro, la banda sí. de, Tiene de mucho Mike Patton. Sí. Y entre medio también, eh, en esa época también, yo escuchaba cosas muy locales. O trataba de indagar en cosas locales Y me aparece una banda que me gustaba mucho en esa época De, de Villa Alemana La Floripondio, que Villa Alemana es una ciudad A una hora al interior de Valparaíso Y y, ¿Y la creo banda, entonces cómo se llama se llama la floripondio. La floripondio. Que alude ahí a, a esa planta floripondio, esa planta alucinógena. Una no planta, sea, claro sí. Alucinógena, variante de la ayahuasca y todo eso, ah, pero es floripondio. Ah, ese tipo de plantas tienen. es claro, para es una droga una planta, una droga natural. Bien. No hace daño. No. <risa> y podríamos acoplar esto en este bloque que es como una especie de Un especie de punk Progresivo, loquillo Con un poco de funk y todas esas cosas Entonces vamos a escuchar a Primus Una canción de Primus que Primero. es de su primer álbum sí. eh, Del Sack on This uh -huh. Del año 89 eh, John the Fisherman Después vamos a escuchar de Mr. Bangle de su disco, eh, Del disco um, Disco Volante ¿sí? Del año 95 Carry Stress in the Hub Y después la Floripondio También mm -hmm. un disco del año 95 Evitando lo que no quiero Son tres canciones que vamos a escuchar Muy bien. Me gustó el, el último título ¿eh? Evitando lo que Evitando no quiero Así que vamos con este bloque Que esto ya estamos ya por ahí Por el año 95, 96 Bien, vamos con eso entonces Ooh, ooh, ooh, ooh. Estamos entrevistando a Miguel Hernández y estamos escuchando música de su pasado, un pasado bastante remoto, ¿no? Casi. Bueno, no, no, tan remoto no no no es tan viejo, Miguel. Así que no es tan remoto el pasado. Y escuchamos primero a uh, Primus. Primus y luego a Mr. Bungle y finalmente a La Floripondio. De Chile. Eso es, claro. Es, es y de la zona de la zona de Valparaíso, es de Vía Alemana para ser justos con ellos. Sí. Pero es que queda una hora de Valparaíso. Pero sí. Y muy. entonces el el de Floripondio, bueno, eh, Primus y Mr. Bungle cualquiera puede encontrar la data, pero la Floripondio seguro que es más difícil. La Floripondio o sea, en Chile, esta música que escuchamos de 1995. 5. Y siguen en activo. Siguen en activos sí y, y en redes sociales lo pueden encontrar la Floripondio y en Están los, todos los discos ahí subidos En sí, la bueno, red social, sí, YouTube y todo eso ¿Se ¿sí, sí, suena así como este o la onda? Suena... Esta es la época, así después empiezan a evolucionar Han evolucionado, sí Ah, cambiando sí, estilo Sí, han, han ido cambiando Aquí estaba Más loquillo Sí, a ah, Más Loquillos Sí Ah, en este año no. sí. En este no Después de ahí eh, se pusieron O sea, es muy buena la música Pero ya es, exploraron más el ska, la cumbia y cosas así Pero siempre con ese toque rock Porque en realidad son músicos de rock Sí Así que está muy bueno se estuvo muy bueno, ¿eh? Sí, yo creo que eso sentó las bases para creo, la música que podría a ver, empecé a escuchar ya como ya en los 2000, pero antes de eso también hay otro hay otro intermedio ahí que, que también yo creo que sienta eh, mantiene ahí como arma las bases para después empezar a escuchar esta música en los 2000 que tiene que ver con el, bueno, no se lo voy a decir todavía, pero sí lo voy a decir el disco, un disco del año 97 que sale que también a me llama mucho la atención porque a mí ahí cambia un poco el en eh, el sentido de las canciones por ejemplo aparece Radiohead que con, eh, con bueno con su tema para android pero su disco que es computer y ese disco me llamó mucho la atención me gustó mucho como que ahí entré como en otro rollo con la música en otro rollo con la música eh, empecé como a indagar más como en esto de la música más conceptual con, con temáticas más claras eh, temáticas que tienen que ver más con, con, con lo que sucede en el mundo en realidad uh -huh. en eh, en cierto sí. y el disco Ok Computer es, es bastante así y ese disco me, me gustó mucho, sobre todo este single, cuando yo veo, no sé, en esa época de MTV, Paranoid, Android eh, la cantidad de cambios que tiene esta canción eh, me gustó mucho, pero me llamó profundamente la atención, y yo creo que a partir de ahí eh, porque yo venía del formato canción a partir de ahí mm -hmm. yo como que creo que se abre el abanico de posibilidades y Empiezo ya a ir incluso hacia el pasado Muy muy bien, este es un punto Formato canción, ¿no? Sí. Sabemos claramente todos Tú y yo y, y Juan que está aquí con nosotros Y César también Que hay un montón de gente Probablemente más que nosotros Que eh, solo conciben la música en formato canción uh -huh. Así sencillamente, ¿no? Entonces, claro, lo cual deja fuera otro montón de propuestas musicales. Um, pero bueno, claro, poder salir de eso y ver otro mundo musical, sí. eh, escuchar otro mundo musical. Sí, sí. entonces, para Andro el tema que vamos a escuchar ahora, su video me gustó mucho también, y esa cantidad de cambios, esa cantidad de etapas, que se quería empezar a ver la música también por como obras que tienen etapas, que tienen desarrollos, que tienen relatos, mm -hmm. creo que con un poco con rey que te lo empiezo a comprender. Sí. Y después obviamente, bueno, después van a saber por qué lo que viene después le va, va a ser muy lógico, no lo voy a no lo voy a hacer el spoiler, no, ¿cachái? No, no, no. Pero tiene todo ese sentido. Pero lo que sí me remite al pasado. Entonces, pero aquí todavía estaba en mi época, porque sí. todo lo que hemos escuchado es la el música de mi época de la, la adolescencia y primera juventud. Bueno, y, la, y ahora también es tu época. Claro, pero pero ahí, es claro, otra época Sí, pero en la época de la adolescencia, adolescencia. La, la música de mi adolescencia Y aquí ya yo creo que ya estaba Ya casi cumpliendo los 18 años faltaba Ah, poco. ya la adolescencia está empezando y, a quedar atrás Claro, y eh, en los aquí tenía casos. alrededor de 17 años sí. Entonces vamos con Radehead Con Paranoid Android Del año 1997 Ok fue Radiohead Radiohead en eh, eh, Paranoid Android, de esto es Ok Computer, si, sí, 97 uh -huh. 97, ah yo pensé que era, y Kid A de cuando es? es el 2000, ya 2000 uh -huh. si, sí, y cuando ya está en el salto más en la electrónica, aunque aquí ya exploraban la electrónica, pero más concretamente en esa época, y como decía eh, con este disco ya eh, me abre como el camino a empezar a escuchar otras cosas que eran del pasado Básicamente, entonces Con este disco como que redescubro Pink Floyd Por ejemplo, con Reyes Head y empiezo a escuchar Pink Floyd Y, y Todo ese, y, y empiezo a escuchar mucho Pink Floyd Recuerdo y me doy cuenta Que en mi casa había mucha música Que, que había por descubrir Entonces empiezo a indagar en la discografía de mi padre y mi, la, Qué suerte y, eso, ¿eh? qué bien Y en mi propia casa tenía Pink Floyd Tenía King Crimson, tenía mm. Gong Tenía Crowd Rock ¿Qué, ¿Qué rápido se dice Pink Floyd, King Crimson Gong? Son <coughs> tres mundos. Y dijiste crowd rock también. Son cuatro mundos. Claro. Entonces, Inmensos mundos. Sí. Entonces podríamos escuchar King Crimson. Yo creo que aquí hay sí, otra ¿verdad? de las bandas que me, me marca también mucho. Estos ¿Mm? ya son ya año 99, por ahí. Me marca. Pink Floyd también me marcó. Para los fans de Pink Floyd, no crean que... <risa> Pero en honor al tiempo, eh, vamos a escuchar King Crimson, en realidad. Y me acuerdo que en esa época yo vi un concierto en, en, en el canal del cable de King Crimson de los 80, cuando estaba Adrián Bellew. Me acuerdo. Sí. Entonces me gustó mucho. Me, yo hacía referencia inmediatamente a Primus, por ejemplo. Hacía la conexión con Ajá. Tony Levin en el bajo. ¿Por qué no? Claro. Interesante, sí. Conectaba a Primus. Y dije, esto suena como a Primus pero es mucho antes que Prime. bueno, no tan antes, pero sí, 5 o 6 años antes. King Crimson en los 80s, es Robert sí. Fripp, por supuesto, en guitarra, Adrian bueno. Bellew, también en guitarra, Bill Tony Bravo. Levin en bajo y, eh, Tony, y Bill Burford sí. en batería. Entonces me hacía mucho sentido con, con Primus, y dije, está muy bueno, y vi que mi papá tenía como discos de King Crimson, Pero no encontré los discos de los 80 Encontré eh, In the Wake of Poseidon wow Y ese fue el primer disco De King Crimson que escuché ah, sí. y me encantó Qué Y bien. por eso mismo vamos a escuchar Picture of City De ese disco mm. y que me gusta muchísimo pero el Y de ahí ya no paré con King Crimson Por muchos, muchos mucho, años mucho, Y mucho. es una gran influencia en, en, Para mí es. como sí, músico eh, eh, Estamos muy de acuerdo de este lado Vamos con Crimson King Crimson time King Crimson, King Crimson eh, en, de su segundo álbum, In the Wake of Possidian, 1970, hace un montón de años. Un montón de años, pero me gustó mucho y sí, me, en esa época yo tocaba como en banda de rock, psicodélico, era vocalista y segundo guitarrista Y a veces tratábamos de hacer esta cosa De entre una especie de post-punk con música progresiva muy, En la universidad, estoy hablando de la época universidad Me encanta, post-punk con música progresiva <risa> sí. Yo creo que eso no lo hizo nadie <risa> Claro, hacíamos nosotros en Valparaíso En la Universidad de Playa Ancha Y sí, los conciertos terminaban ahí De cualquier manera Pero muy bien, muy bien La pasé muy bien en esa época Y claro, tocando guitarra y todo y eh, en honor al tiempo bueno hay una hay una artista chilena que me también me ha influenciado mucho y que también es la banda sonora de, de nuestro país de cualquier músico pero a mí la, si bien en mi casa se escuchaba mucho yo la empecé a escuchar realmente ya en la época ya en la universidad en los 2000 y es violeta parra seguro se conoce por acá también y vamos a escuchar un tema que se llama el gavilán que es una grabación del año 64 porque fue publicada el año 75 en el disco cantos de chile Esta es una canción muy interesante donde ella como que desafía ciertas métricas musicales eh, y que ella nunca lo escribió, de hecho después la obra se escribe por músicos de conservatorio, la escriben y es, es una obra maestra, eh, pero muy al estilo Violeta Parra. De hecho quiero destacar unas, unas palabras de ella, cuando ella, en la época cuando ella crea esta música, porque ella ya empieza a entrar como en un, en un rollo más de vanguardia, Y ella, esto es lo que pensaba en esa época, el, por ahí el 64. Esto dice Violeta Parra. Escribe como quieras, usa los ritmos que te salgan, prueba instrumentos diversos, siéntate en el piano, destruye la métrica, grita en vez de cantar, sopla la guitarra y tañe la corneta. Odia las matemáticas y ama los remolinos. La creación es un pájaro sin plan de vuelo, que jamás volará en línea recta. Violeta Parra. Violeta Parra, perdón El Gavilán de 1964 Qué bueno Sopla la guitarra Me gusta todo Qué bueno Vamos a escuchar eso Quizás los guitarristas preparados Y ya eh, ya eh, eh, Leyeron esto uh -huh. Bueno, Jimi Hendrix tocaba con los dientes Pero ¿La escuchamos? Vamos Ok Mi vida yo te quise, yo te quise de leidoso, mi vida creí creyendo, creyendo te lisonjero mi vida se me parte se me parte el corazón mi vida de verte, de verte tan embustero mi vida yo te quise yo te quise, yo te quise si sí, hay allá a Violeta Parra así es, El Gavilán Violeta Parra, El Gavilán, 1964 en la época de la grabación pero claro, y se publica recientemente recién en el, el 75 eh, interesante, súper interesante y eh, claro, ella toma estos elementos de, de, de lenguaje folclórico podría decirse, claro. pero lo lleva más allá, ¿no? No, con muchísimo. esta construcción extraña sí, está, yo creo estaba bastante adelantada para la época sí ella. Sí, definitivamente. Qué bueno. Nunca había escuchado esta Violeta Parra. Sí. Eh. Bueno, mm -hmm. y, sí, una gran... yo dije, dentro de los cuatro artistas principales de la música chilena, está Violeta Parra. Está Violeta Parra. Y bueno, eh, siguiendo con esto, eh, con esta list este listado, un día yo estaba en la universidad, eh, en la casa de amigos, después de las clases, eh, conversando, con los cuadernos, obviamente, estudiando y te escuchamos en la radio Valentín Letelier la radio Valentín Letelier es una radio de la Universidad del Paraíso, es una de las mejores radios de Chile tengo que decirlo si les gusta la música buena eh, ahí pueden escuchar eh, distintas variantes tienen muy, muy buena curaduría tiene alrededor de 60 años la radio y un día había un programa que se llamaba Discografía Básica estaba sonando la radio, siempre la poníamos la radio Valentín Letelier y de repente dicen vamos con el grupo Masacre un disco Killing Time del año 81 y nosotros ya lo ignoramos, seguíamos conversando y de repente empieza a sonar su primer tema eh, o el segundo track en realidad, Lakes y dijimos wow, con mis amigos que también éramos como músicos como que eh, músicos aficionados en esa época y nos voló la cabeza también nuevamente y de ahí quedé con este, esta banda, Masacre, Killing Time del año 81. Vamos con ella porque la verdad que es muchísimo interesante. De carantes, eh, bueno, después de decir masacre, que es la banda de... con Fred Fritt. Con Fred Fritt, claro. Con, con Bill esa Lasswell, Lasswell, Sí. ¿Y en batería? No, no recuerdo. Pero yo en ya, esa época no sabía nada. Aquí fracasamos los tres. Ok. Esto es por ahí por el 2001, creo. 2001, bien. Y cuando bien. yo lo escucho esto y no, no sabía... No sabía quién era Masacre, no, no estaba muy... Claro, no. Entonces ahí, después de eso, ya empiezo a conocer a Fred Fried y a todo... Y a todos esos. Pero entonces, entonces escuchemos la música y después... Vamos. Ok. Masacre. Masacre. Masacre, dicho así en castellano, o Massacre, si fuese en inglés, eh, con eh, Fred Frith a la guitarra, con Fred Maher al bajo, ah, perdón, a la batería, y Bill Laswell al bajo, dejamos a Bill Laswell para el final, porque en realidad él como productor de esta y de otras tantas eh, sesiones es el que está en, en la base del grupo. Así es, y claro, con este disco... Eh como que el sonido de la guitarra a mí me llamó mucho la atención, recuerdo eh, como había dicho en esa época eh, tocábamos en una banda y tratábamos de, no sé, afinar en distintas, tener distintas afinaciones tratar de hacer eh, una especie de un experimental más inocente en esa época y creo que me, me llamó mucho la atención el, el, el sonido, el sonido de la guitarra, entonces empiezo a indagar ahí en, en esa época de un internet muy poco acsequible aún así llego a Fred Fried por por masacre y empiezo a ver sus trabajos de guitarra preparada mm. y en paralelo a eso en la misma Universidad de Valparaíso en la sala de conciertos de la radio Valentín Letería en la que acabo de comentar eh, empiezan a haber también conciertos de músicos experimentales que, que traía la radio y paradójicamente eran músicos que trabajaban con guitarra preparada mm. entonces entre ver eso y y después empezar a escuchar a Fred Fritt, empecé como... Eh, eso me llamó mucho la atención, y, y ahí cuando empiezo a explorar, ya la música experimental como de lleno, dejo de, la, dejo de tocar en la banda, y empiezo a trabajar con, con muchos efectos, y también con guitarra preparada. Wow. Ya, empiezo eh, Y ahí indago la guitarra y todo eso, que después ya mostraré un trabajo sobre eso. Eh, pero vamos a Fred Fritt, porque hay un concierto, claro, que es del año 2006, eh, un solo... Eh, Atmos, algo así Es del año 2006 donde trabaja con guitarra preparada Y que a mí cuando lo vi en vídeo Y wow, dije Esto está muy bueno y creo que Por aquí es la cosa Vamos a escucharlo, vosotros lo escucháis Nosotros también, pero nosotros mientras tanto Nos vemos el vídeo Mientras ocurre esta Transmisión um, Virtual digital. Virtual, sí, vale. es vale Eh, Miguel Hernández, aquí en Onda Sonora, presentando su, sus influencias y su música, ahora en un ratito, y ahora con Fred Fritz, en directo. ya yeah. escuchamos a Fred Fritt en directo en sí. 2006 sí. 2006 claro sí y ahora sí, eso me gustó mucho ese trabajo y me marcó bastante con claro, el trabajo de la guitarra preparada la improvisación mucho. entonces ahora eh, podríamos escuchar eh, también un artista que me gustó mucho y que si bien lo conocía, sin embargo entré en su obra ya a mediados de los 2000 que es Brian Eno o Inu Eh, con un disco que es eh, Thursday Afternoon del año 84 85 creo que por ahí, es un disco bastante largo, vamos a hacer un, vamos a dejar un, un extracto y vamos con él porque ya aquí empiezo como a conocer el el rollo de la música ambient y todo eso. Ajá. Vamos es con Brian Eno desarrollo entonces. Claro. Brian Eno, vamos. Thank mm -hmm. you. Escuchamos a Brian Eno, Brian Eno, en sí. Thursday Afternoon. Sí, 84, 85. Eso es eh, la, la tarde del martes, claro martes por la tarde. Y vamos a seguir en esta línea, ya que a partir de Eno eh, me introduce en, esta, en estas corrientes más ambientales y más de drones. Y con una chica, con una artista, Sara Davici, de, de Canadá, con un track que se llama San George, que es... Eh, un disco eh, son de un disco que son grabaciones del año 2014, grabaciones de cinta en lío. Ajá, 2014. Sí, mira, con grabaciones tenemos. de cinta y después dije de Lisa esto y, y, y genera este este trabajo que yo esto el primer track San George, para que lo escuché porque está muy bueno. Sara Davichi. Sara Davichi. No lo conocía. A ver, vamos a ver qué anda. Sara Davachi de Canadá Canadá, gracias justo era lo que te iba a preguntar ¿de dónde sí, venía? sí, sí, son grabaciones del 2004 perdón son grabaciones de 2014 que hizo en cinta y que después editó para poder subirla en digital para que todos las conociéramos muy buen artista y bueno esta ha sido un poco la evolución eh, que yo teniendo en mucha música que yo fuera pero ahora me gustaría un poco eh, mostrar lo que he venido haciendo Eh, en estos últimos años eh, bueno, durante los 2000 yo toqué guitarra en bandas, haciendo como un pues, rock psicodélico con cosillas loquías por ahí eh, formato banda, formato canción pero ya después de una época que se acaba la banda y empiezo a explorar eh, con mis recursos que era la guitarra y con pedales, pedales de efecto y todo eso, entonces aquí hay un trabajo que se llama que es del año 2009 que se llama Intro Intromisión y que podríamos escucharlo porque es una este solista solo solo claro en Chile en, en Chile con guitarra en, con y pedal y guitarra y pedales, pedales y solo en tu eso, casa en mi casa de con un amigo ayudándome a grabar que bien así vamos a escucharlo vamos a escuchar Miguel Hernández, ¿en qué año? Esto que escuchamos. Esto recién. es intro-intromisión. Intro-intromisión. <risa> bueno, bueno. 2009. No, 2009. Y entonces, ¿esto es más o menos tu comienzo en, en otra cosa que el rock? o en la psicodelia, la psicodelia o psicodelia todo, todo eso, sí. si sí, Esto ya es solo, es que ya aquí ya solo, eh, en casa, con un amigo obviamente asistiéndome. ¿Y utilizando? Guitarra eléctrica, pedales, eh, consola Atari Punk y vos, acoples cosas así cosas así sí sí sí, sí. sí aquí y... nos gustó mucho estamos en el estudio aquí hay un hay, hay vida aquí ¿no? Esto no es, no es un también problema, está Juan acá un no con plática, colega músico con español se está esa sí. por supuesto para 10 ¿no? Que lleva el programa Y Miguel y yo y disfrutando con la música Sí, esto, eh, sí, esto es como directo. que De las cosas, primeras cosas que fui grabando en realidad Habían algunas sí. cosillas por ahí por el 2007, 2008 Pero que no están bien registradas Pero esto sí, como está un poco mejor ya, Sí, sin duda eh, muy claros, con, muy un, con un sonido ya más Estudio casero, obviamente ¿Y qué vamos a escuchar ahora? Y ahora vamos al 2012 En, el, en la, se, la segunda gira que hago fuera del país Porque la primera fue el 2011 Y fui a Argentina A, a tu a tu al pueblo, país, a tu país, país sí. y esto es el 2012, vuelvo después que me fue relativamente bien en una escena muy crecida, la escena de Buenos Aires, el 2011, vuelvo el 2012, y eh, por suerte me invitan a un ciclo que se llama Instantes Sonoros, en el Domus Artis, por ahí por Belgrano me parece sí, que y es, eso, Artis, ¿no? sí, sí, sí, y, y ahí hago un concepto con guitarra preparada y pedales, y eso es lo que vamos a escuchar ahora, el año 2012. En directo. Es en directo, claro. qué bien. Ahí estábamos escuchando este este trabajo está este concierto que, que hice ahí en, en buenos aires el año 2012 en el ciclo instantes sonoros con guitarra eléctrica preparada con efectos con objetos eh, fue todo un honor estar ahí la verdad que en esa época el 2012 creo que el mejor lugar que había, no había tocado ni siquiera en mi país en un espacio tan genial como como el que me tocó estar ahí en buenos aires así que por ahí nadie es profeta en su tierra dicen Así que me sentí muy bien. Y ya después del 2012 nos saltamos al 2019. Hay otros trabajos entre medio, pero vamos al 2019 porque en esos trabajos había guitarra preparada y todo eso. Entonces, ahora vamos al yo cuando empiezo a explorar que la música electrónica a mediados del 2000 por ahí por el 2015 empecé a explorar la música electrónica, música con eh, electrónica analógica y digital. O sea, que cambiaste de instrumento. O sea, la guitarra nunca no o sea, se la dejé, pero no. agregué instrumentos, agregué Ajá. sintetizadores, agregué el ordenador, eh, y justo en esa Agregar. época me vengo a estudiar España. Ah. porque Para que nadie se ve, para los que no saben, yo viví en España entre el 2018 y el 2020 durante dos años, y en esa estancia que tuve larga acá, estudié un máster en composición electroacústica, y con lo que fui aprendiendo en ese máster y eh, salieron varios trabajos y quiero mostrar un, un pequeño track que se llama ELEC, de un disco que hice acá en España el año 2019, que se llama Colisión, y después de eso, pegado a eso, vamos a escuchar un, un otra obra, o esto ya es una obra que se llama De toda la vida así, De toda la vida que es una investigación que hice en los bares de Puente valleca donde a partir de grabaciones de campo generé una pieza acústica, que también es del año 2019 y que fue la que presenté en el uno de los trabajos que hice en para el final de máster del del, del máster de composición electroacústica, que de hecho tú Gregorio estuviste en el concierto final sí, en, es en el 2000, mm. fin del 2019. Claro, ahí ya nos conocíamos, pero bueno, eso ya es otra historia. Claro, ahí tuviste la otra obra. Eh, ni ese se llama esa obra, mm. eh, pero esta es de toda la vida, toda que, la vida. Eh, Y que es una obra eh, acusmática Entonces vamos primero con L Que es un track eh, cortito del año 2019 De un disco que se llama Colisión Y después con la obra de que dura alrededor de 10 minutos De toda la vida, todo del 2019 Vamos Este es el especial de Miguel Hernández llamamos ELEC. ELEC y claro, y de toda la vida también. Y de toda la vida, ambos por Miguel Hernández. De la época del 2019, en mi, en mi época en la estancia de España, cuando vivía acá en España, todo esto con cosas, con elementos y recursos aprendido en el máster de composición electroacústica. Y siguiendo, pasamos al año 2022, ya ya había vuelto a Chile y en En realidad es un la, llega la pandemia el 2020 y bueno, aparecen unos fondos concursables, postulo y me gano una beca y permito se puedo hacer una obra. Y es la obra que hice ahora, que finalmente publico el 2022, pero la empecé a generar a partir del 2021. Y es una eh, tiene por nombre Permanente permanecer y es una obra pandémica, es la experiencia de un cuerpo en una casa en plena plan, pandemia de COVID-19. Así que el cuerpo infectado de COVID o sí No, sin un COVID? cuerpo, un cuerpo y una mente ah, un eh, en, en cuarentena. En cuarentena. Así que no voy a decir mucho más, escúchemosla porque creo que la obra ahora la obra habla por sí misma. Permanente permanecer. Chanchán. permanente permanecer así es Compu año, compuesto en el año 2022 eh, lanzado se publica el 2022, pero esto se compone durante el 2021 e incluso a finales de 2020 empieza esa composición en plena pandemia en valparaíso chile y ahí, ahí explorando los sonidos de, de la casa eh, hice solo grabaciones grabaciones de la casa de mi cotidiano de, de la, haciéndome comida y eh, Calentando comida en el microondas, abriendo uh -huh. el refrigerador, eh, abriendo cajas de huevos, trotando incluso, haciendo ejercicio en casa. Toda una dinámica de una persona sí. en una cuarentena la registré, mi dinámica, y por medio de técnicas de síntesis granular, por ejemplo, y algunos que otros eh, procesos, Eh, pero no hay oros. muchos efectos no, no hay como, mucho como, efecto no, no, es así. solo grabación o sea, no hay síntesis eh, no hay analógica ni nada, o sea, solo hay grabaciones y esas grabaciones eh, manipuladas con síntesis granular sí así que eso es permanente permanecer, y ya como para ir cerrando el cuanto al tema de mi trabajo quizás alcanzamos por la hora a, a comentar algunas algunas colaboraciones eh, voy a presentar eh, una pieza, un trabajo Que, que también estoy presentando acá en España que se llama Atonía Circular y que he estado, esta pieza la, la estrené en, en la Bienal de Arte Sonoro Son Andes, en octubre del 2024 donde fue Son Andes? En La Paz, en la Bolivia, pa Bolivia. Bolivia, Bolivia La Paz, Bolivia. una bienal muy interesante y ahí presenté esto con, con cuadrafonía y es un trabajo que, que genero con, eh, con ondas electromagnéticas con retroalimentación por medio de cápsulas de guitarra o pastillas, como dicen acá, voy eh, y con dispositivos electrónicos voy captando esa onda electromagnética y voy componiendo en tiempo real. Eh, con una lógica más de dron, porque muchos de los sonidos que me muchos de los sonidos que, que generan estos estos dispositivos electrónicos son muy son, son muy sostenidos, son muy no, son muy pedales, son, envolvente. No, sonido envolvente, sonido envolvente, pedales, son notas pedales o eh, tonos pedales y que me permiten generar estas ondas de drones pero también con, con ciertas dosis de ruido también de ruido electrónico eh, esta pieza también la he, ido, el, he hecho la pieza original la presenté en Gijón ahora hace poco por ahí por el, por el 1 de febrero estuve en Gijón presentando y también he hecho algunos apéndices de esta obra no en su totalidad pero algunos apéndices también en raras músicas por ejemplo acá en el ciclo madrileño de música experimental Y lo más probable es que también el próximo miércoles eh, También lo haga a, y como muy platillo para, para para compartir ahí con los amigos que van a estar Entonces, Pero este es el estreno de este trabajo eh, Atonía circular Que lo hago en Bolivia, en La Paz El año 2024 Es una pieza larga, tengan paciencia Es un poco estática en ese sentido eh, Pero suceden cosas igual Suceden cosas en el sonido suceden cosas en su cabeza Vamos <risa> Atonía Circular que tuvimos la suerte de verlo en Gijón así es, estuviste bueno, ahí en, en, en, con cuatro altavoces Miguel lo tocó con cuatro altavoces en un ambiente muy lindo en Espacio Local, en Gijón llevado por Pedro Menchaca sí un saludo si nos escucha uh, y nada, tuvimos la suerte de estar ahí presentes, una performance que duró como unos 40 minutos aproximadamente sí, 40 minutos aproximadamente acá en Son Andes dura 20 minutos más pequeña uh -huh y sí, todo muy bien y eso es lo que he estado presentando acá en España y bueno, ha tenido muy buena recepción en al menos los circuitos que he estado así que voy muy contento estoy muy contento en ese sentido y ahora, perdón que se están cayendo las cosillas por acá eh, ahora para ir como cerrando eh, voy a comentar un par de cosas un par de colaboraciones que he hecho eh, eh, entre el 2018 y el 2022 Yo creo, sí, 2023 pertenecía a un proyecto que se llamaba Colectivo No. Vamos a escuchar un, una pieza que es una improvisación, porque Colectivo No es un colectivo de música improvisada, improvisación libre, eh, con un trabajo que hicimos en el Centro Nacional de Arte Contemporáneo en Cerrillo el año 2018, paradójicamente, tres días después yo me venía a vivir a España, entonces todo esto está conectado para que sepan, entonces, tres días después yo me venía a vivir a España, esto es organizado por la Sonoteca zona que el proyecto donde yo trabajo con mi equipo de trabajo que eh, mi equipo con la y claro, la Sonoteca lo organiza y vamos, para que puedan escuchar, colectivo ¿no? El no es no eh, por no como negación en, en castellano o no como el teatro no japonés La verdad es que yo no llegué sabemos, a este colectivo no después sabemos. de 7 años de existencia así ah, que ellos, ellos me, me fichan a mí Y entonces, y no preguntaste nada y no pregunté nada Muy sobre bien, todo claro, porque me sí, sí, parecía sí. fantástico yo entro como guitarrista aquí yo como había ya tenido un bagaje en durante la, eh, la década de los 10 con la electrónica entonces retomo la guitarra ahí y ah, aquí, aquí entonces estás tocando guitarra guitarra aquí, Soy el guitarrista no. del colectivo no, ah. en, este, en este, y me parecía fantástico porque los ensayos eran los conciertos así que vamos, colectivo no Okay. organizado por la sonoteca Sonic www.proyectosonic.org para que puedan seguir y vamos con el llamamos al colectivo No, en directo, en Santiago de Chile, ¿en qué año? 2012. ¿no? 2018. 18, uh, más cerca. Tres días o cuatro días antes de que yo me venga a vivir a España. Sí. Ah. Y en el Centro Nacional de Arte Contemporáneo. Qué buena tu vida. ¿eh? Este es Miguel Hernández en Onda Sonora, entrevistado por Gregorio Casaroff, que soy yo, y él es Miguel Hernández. Aguirre, Miguel Hernández Aguirre. Aguirre. Sí, en el País Vasco estuvimos recién en el País Vasco y ahí parece que empezamos la semana pasada. Ahora vamos a hablar de eso, sí. Aquí en Madrid importa poco. Eh. que sea Aguirre o no. Puede no, más que sea Hernández. <risa> Pareciera, ¿no? Podría ser, no sé, espero que por no sea. Es tácticamente incorrecto esto. Pero el poeta, por el, por el poeta, poeta. poeta. Bueno, también podría ser un praga. No importa. Eh, me encanta Miguel Hernández como sí, poeta, sí. claro, qué suerte, ¿no? Ya que llevas el mismo, ¿no? ya que eres homónimo. Sí, pero ojo, a mí no me pusieron Miguel Hernández por el poeta. No, claro. No, porque como acá en España no se usa el segundo apellido, el segundo nombre mucho. Ah. Pero yo tengo un nombre, un ah. segundo nombre que es Miguel Ángel. Miguel Ángel. Y el Miguel Ángel es por el artista visual. Miguel Ángelo. Sí, por Miguel Ángelo. no claro. por mi. Calzó que Miguel Hernández era un gran poeta español, pero una casualidad, sí. Mi padre lo y mi madre ambos lo, lo hicieron por Miguel Ángelo. Claro. Qué bien, eh. O sea, un nombre artístico te pusieron. Por pero todos lo claro, tenías que haber pintado o, o haber hecho esculturas o sí, Pero me gusta más Miguel Hernández, claro, pero... por su historia <risa> sí y por su desarrollo y por su poesía me gusta Qué mucho bueno. más Miguel Hernández. Miguel Hernández aquí en Onda Sonora, en Madrid, en, en su gira de 2025, que vino después de la gira 2023 23, y sí. después allí antes de 2023 es que entre te... el 18 y el 20 viví acá. Eh, claro. Bueno, dale, conta, háblanos algo de eso. Bueno, entre el 18 y el, bueno, sobre todo por este concierto colectivo no Cu tres, cuatro días después viajábamos acá a Madrid a vivir, yo a estudiar y a hacer una vida por dos años y claro, entre el 18 y el 20 ya en pandemia me regresé a Chile y claro, en Chile ahí he ido desarrollando distintos proyectos dentro de la música experimental, la improvisación y el arte sonoro que también es, es algo muy importante... Para mí y dentro de la gestión la gestión de, de las prácticas sonoras con la sonoteca sonic eh, que es este archivo este archivo vivo este archivo que, que genera actividad que genera que los documentos se muevan que los tensiona que los que los mueve por ahí por allá en pos de divulgar divulgar y que podamos conocer estos trabajos de artistas chilenos, chilenas y de residentes, pero también de, de, de qué va esto de la arte sonora, las músicas experimentales, la improvisación, la electro... ¿De qué va esto? En sonic te podemos dar una aproximación. Después tú ves, si sigues con tus investigaciones, con distintos autores, tu bibliografía, la decís tú. Pero nosotros te damos un empujón para que tú puedas introducirte. Y como estoy hablando de Sonec, eh, ahora lo que vamos a escuchar Es un concierto, un concierto de paisajes sonoros, que hicimos por ahí por el 2019. Yo vivía en Madrid en esa época, pero salió un curro, como dicen acá, sí. un trabajo, eh, y me fui a Chile un, año, un mes y medio, entre julio y mitad de agosto, recuerdo muy bien, mitad de agosto del 2019, a trabajar con un proyecto con el Ministerio de Cultura, con la Sonoteca Sonec, y organizamos la Semana de la Escucha en Chile. Y dentro de muchas actividades que tenían que ver con eh, laboratorios de escucha, talleres de escucha con niños, niñas y, y jóvenes, en algunos lugares de, del país, en Santiago, en Punta Arenas. Fui a Punta Arenas, me acuerdo que no conocía a Punta Arenas. Y hicimos un concierto para el cierre de la semana de la escucha en el Museo de Arte Contemporáneo en Santiago de Chile, donde invitamos a seis artistas. Eh, en ello está... Félix Pino Kovalenko, eh, Bárbara Molina, eh, Cristian Pinto, eh, Cristian Delón, eh, Graciela Muñoz, hm um, ojalá que no se me olvide, obviamente toqué yo. Y hicimos un concierto para que eso los con grabaciones de campo, todos usamos grabaciones de campo hicimos una gran improvisación con, eh, con seis módulos de escucha y era una especie de instalación con recorrido, pero que estábamos generando en tiempo real. Dos horas de concierto ininterrumpida y vamos a escuchar ahora un extracto obviamente, eh, obviamente un extracto claro. no vamos a escuchar las dos horas no y algo Gregorio, comenta algo, que me iba a comentar. Que no vamos a escuchar dos horas de música, no podemos, <risa> no hay tiempo. No pero es claro, esto es, esto es un formato lo, sí. lo quería destacar primero que todo porque es un, es una producción de la Sonoteca Sonic, pero también sí. es eh, otra de las eh de la, de las líneas de trabajo que tengo que, que tiene que ver con la grabación de campo. Que la grabación de campo, el registro sonoro, tengo un par de discos de grabaciones de campo en mi Bandcamp y Claro, aquí lo que trabajo es grabaciones de campo y mezclándolas en tiempo real con otros artistas colegas y generamos ahí una improvisa una gran improvisación que creo que salió bastante bien. Pero eso bueno, es lo que vamos a escuchar ahora. Y es lo que vamos a escuchar un extracto, así que vamos con eso de un concierto del 2019 en el Museo de Arte Contemporáneo en Santiago, producido por la sonoteca Sonic. Ahí vamos. fui este de este concierto de paisajes sonoros que, que tuvimos ahí en el año 2019 en, con la sonoteca son que en este en este en esta semana de la escucha que, que fuimos parte como, como sonoteca con estos artistas y estuvimos en el museo de arte contemporáneo ahí yo trabajé bueno con otros artistas también pero trabajé con grabaciones de campo muy poco procesadas la verdad eh, la idea era ir lanzando, mezclándolas en directo, cada uno con seis eh, fuentes sonoras, seis artistas, cada uno lanzando estos audios, estas grabaciones y mezclándolas en tiempo real. Y se genera todo este paisaje en, de una manera, en un círculo, donde hay cojines en el suelo, donde las personas se, se, se podían recostar, habían alrededor de, podríamos decir, 12 12 altavoces, Eh, para que poder disfrutar está este este este viaje este paisaje sonoro que era bien abstracto igual porque nadie sabía lo que iba a presentar cada artista no hubo mucha conversación en, en antes del concierto pero salió bastante bien bueno eso allí yo te había comentado gregorio que yo también trabajaba con grabaciones de campo sí. y bueno ahora yo estoy en, habitando en Sotillo de ladrado que una zona que está a una hora de Madrid, provincia de Ávila, donde ahí hago, he hecho bastante registros de campo ahí en, en el campo, en, en, en la naturaleza. Entonces, claro, es una de las facetas que tengo y y que planeo mantener. <risa> Qué bueno. Bueno, quién sabe, ¿no? Porque después puede venir una nueva idea, un nuevo disco, una nueva inspiración. y Claro, pero yo creo que la grabación de campo... <coughs> Eh, no la puedo dejar porque también es material tanto para hacer conciertos como de, de viajes sonoros pero también material como para modificarlo y para utilizarlo en directo, en obras incluso en obras electroacústicas o experimentales. Entonces, en la grabación como tal para mí es muy importante, más allá de, de la guitarra, de la instrumentación de los pedales de las consolas, de los sintetizadores la grabación como tal es una es, es fundamental para mí para, para mi trabajo para, para producir para producir obra es fundamental la verdad entonces dudo que la dejé la verdad Dudo que la dije porque también la grabación te te permite te permite ir a, a otros momentos de la vida a otros momentos de la historia mantener eso eh, recopilarla eh, te sitúa te sitúa en ese momento único irrepetible Entonces para mí es muy importante eso. Qué bueno, una, una conceptualización de la grabación de campo. Así es. Y bueno, ya estamos casi en el final de este programa extenso, pero para mí ha sido muy interesante que hagan un par de tracks. Eh, estamos en Madrid aquí en la zona de Pacífico, para que se puedan situar, acá en, en la gente de Madrid, la gente de Valparaíso no va a entender mucho, pero yo se lo explicaré cuando esté allá. lo pueden buscar en Google Maps. En Google Maps, eh, es una zona donde yo viví cerca de acá, viví muy cerca aquí, al lado está Puente Vallecas, un gran barrio. Y bueno, ahora otro otro proyecto que me gustaría mo eh, mostrar, y que también aquí está mi amigo Kazarov, que es parte de eso, es LANG. Sobre todo, ¿por qué? Porque ves que vengo a Madrid hacemos una gira con Lang y ahora no ha sido la excepción el pasado fin de semana estuvimos en Bilbao hemos estado en Gijón hemos tocado en Madrid hemos hecho, hemos hecho grab eh, grabaciones nos eh, hemos juntado a ensayar y a grabar entonces me gustaría mostrar eh, tenemos varios discos en, en nuestro Bandcamp Lang Madrid pongan Lang Madrid y nos van a, van a encontrarnos directamente hemos sido muy productivos Y para mí este proyecto es muy importante, la verdad, muy importante. Me siento muy orgulloso ser parte de él. Yo Qué suerte, cuando... man, Miguel, muchas gracias. Sí, sí, o sea, eh, es un espacio, un espacio seguro, primeramente. Yo digo, para mí Lang es un espacio seguro, Ay, un espacio bien. de convivencia, un espacio horizontal, donde eh, el ego no existe. No. El compañerismo solamente existe. Es verdad. Entonces, hacemos desde la improvisación libre, pero con medios electrónicos, Hacemos un, una onda, una onda. Un, bueno, un, electrónico y a veces, bueno, somos Electrónico y electroacústico, electroacústico también. ¿sí? Ahí tú complementame. Superficies sí. frotadas. Amplificadas, no, superficies amplificadas. Amplificada, claro. Amplificada, y, el otro día es, y utilice electromagnética. Amplificadas, pero con, con la frotación de la superficie. Lang es un cuarteto formado por Miguel Hernández, ¿no? En superficies frotadas Y electrónica. <risa> y electrónica. Um, Ivor R-Tampling en Live Sampling, o sea, toma muestras en directo y las devuelve procesadas. Um, y sintetizador. Uh, Tomás Flores en guitarra, guitarra eléctrica y efectos, pedales diversos. Y yo, Gregorio Casaroff, en No Input Mixer. Eso lo dejamos ahí, que es más difícil explicar, Así pero, es. Y investigar. bueno, este proyecto parte del 2019, ¿te acuerdas? El 2019 partimos ensayando en La Casa ¿Cómo, de Aybor. ¿Cómo olvidar lo, los comienzos de Lang y todo lo que vino después? Sí, y estuvimos ahí, recuerdo que en una época muy extraña para mí, como experiencia, pero muy bonita también. Eh, todos los viernes juntarnos a las 5 de la tarde en La Casa de Aybor y tocar y tocar y tocar. Y llegamos a tener un fiato en, en el proyecto que... Eh, Pocos lo tienen muchas veces. O sea, entonces para mí es muy importante eso y muy interesante también. Sobre todo porque el tema del ego y no existe, sino es un compañerismo y es una situación muy horizontal entre los cuatro integrantes. Qué sí, bueno, horizontal, que claro, sí, es verdad. estamos los Entonces juntos. vamos, voy a... Tenemos varias grabaciones, tenemos un par de discos así grabados en estudios. O sea, un disco, un LP y un EP. Y voy a destacar un tema de del lp Abismal, que es de 2022. Eh, que tiene por nombre Epe con, con un antu, Epe con un antu en realidad, perdón. ¿Qué significaba eso. Epe con un antú, que es, es lo estoy diciendo en mapudungun. Eh, que se que es el mapudungun es el es la lengua, el idioma de, de los pueblos mapuche, los pueblos originarios de Chile. Uno de los pueblos originarios, el eh que es el sur de Chile de, de la zona ahí de la de la Ucanía, aunque en Valparaíso también se dice que hay huir mapuche. Y esto significa casi a la puesta del sol. Entonces vamos a escuchar eso en el del año 2022 del LANG y yo creo que con esto cerraríamos, sí, quedaría muy redondo cerrar ahí con LANG, ahí con que Gregorio que me que me está haciendo la entrevista también y que sí, cerraríamos y también porque acabamos de cerrar nuestra gira, que en otros conciertos, a mí me quedan otros conciertos en Madrid. Pero eso, ha sido una gran experiencia. Quizás después del, del... Volvemos para despedirnos, dicen ustedes. ¿Te gustaría? ¿Sí? sí o, bueno, bueno, ok, vamos a escucharlo y después nos despedimos. Sí, así, pero Lang... Una despedida despidiéndonos. Y digo, me siento orgulloso de ser parte de Lang. Hasta luego. Usted? Vamos con Lang. Estamos a Lang Lang Lo dije con acento Lang Lang El proyecto en donde colaboramos Sí Ambos Sí Desde 2019 de 2019 Tenemos varios discos Sí Varios discos. Disponibles Disponibles en Bandcamp Bandcamp Sí, sí, sí como y... pone? Bandcamp, Lang Bandcamp no. Lang, Madrid Y lo pueden encontrar Y este es un EP Que grabamos Está muy bien grabado Y el track era EP con una en Y que es casi a la puesta del sol en Mapuduncum eh, eso, entonces sí, hicimos la gracieta de poner en idioma ¿están todos en el mismo idioma? O? no, me no, parece no. que la mayoría están en español y, ah, el, y este en Mapuduncum bien y, ya estamos cerrando, pero sin embargo eh, íbamos a cerrar ahora, pero César que es, este es el programa de César, Onda Sonora, Esto es onda sonora, de sonora César. Eh, ¿cuántos años lleva este año? y ¿cuántos años lleva este programa César? 65 años No, del, de año 99. 99, 99. Entonces, del año 99 99, el año 99, o sea, es uno 26 años este año. O sea, para mí es un honor estar en un programa así con 26 años que en realidad valore mi trabajo. Y genial cuando estemos escuchándolo esto en Chile en En Alemania, en Madrid... En donde, cualquier, sí, país. cualquier país. En cualquier país. Entonces esa nos dice eh, que ter que terminemos, pero quiere escuchar el último track. Entonces nosotros ahora nos vamos a despedir con Gregorio. Nos despedimos, pero vamos a decir las cosas así ordenadamente. Ordenadamente. Entrevistamos en Onda Sonora a Miguel Hernández, también conocido como Miguel Hernández Aguirre. Um, en músico. El, en el diario vivir. Músico. Um, pero es que a mí me importa... La música está genial y tocamos juntos, pero tu faceta hay algo que me importa mucho, eh, me importa eh, ponerlo así en, en valor, como se dice ahora, que es eh, tu trabajo eh, en Sonic. En Sony, claro, hay como, sí, como gestor eh, cultural, archivo Gestor cultural, archivero, todo eso es algo muy importante. ¿sí? La música está bien que, que exista y los músicos que quieren hacer su arte y demás, pero eh, necesitamos gente como Miguel y como todo su equipo de sonic que registran las cosas y además... Es no solo un registro por grabar algo, sino que es eh, registrar las cosas para ponerlas en un contexto. Exactamente, las ponemos sentido. en valor y hacemos cosas con esos registros. Hacemos programas, hacemos divulgación, hacemos investigación, generamos, eh, generamos libros digitales, programas de radio, líneas de tiempo mapa sonoro de Valparaíso, un directorio de artistas, etcétera, etcétera, etcétera, microcuradurías de archivo. O sea, todo eso en la página www.proyectosonex.org ustedes van a poder encontrar una serie de cosas que les va a poder introducir o a lo mejor ir más allá en esto de qué va, esto de, en esto de las artes sonoras, las músicas experimentales, la improvisación, el noise, el paquete sonoro, la poesía sonora, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. Creo que es muy interesante, vale la pena indagar Eh, sirve para uso pedagógico también eh, entonces y por lo mismo les vamos a dejar con hoy es 2025 pero el año obviamente el año anterior fue el 2024 y ahí son cumplimos 10 años Ajá. y en esos 10 años de trayectoria de todas estas cosas que les estoy diciendo hicimos un concierto de celebración en valparaíso por ahí por a fines de noviembre del año pasado el 2009. sí y es, con esto cerramos el, con, con esto el, cerramos. Con esto cerramos la, sí. esta sesión hermosa que ha salido aquí de muchas horas estoy muy emocionado y es un concierto celebración donde estuvo Frank millar eh, lucas santana que es un gran improvisador que ha venido y que estado se ha topado con no sé con ricardo tejero que es amigo tuyo sí eh, eh, rodrigo ríosunino eh, maría Francis agosto gregorio fonta y yo que les habla Todos Hicimos un ellos. concierto, Ajá. un ensamble sí. de improvisación libre con medios electrónicos, electroacústicos y es lo que le vamos a mostrar para cerrar. Esto fue la celebración de Sonic los 10 años en Valparaíso con una vista fenomenal que lo más probable que cuando ustedes entren a escuchar este podcast van a ver la vista porque esa es la fotografía que vamos a escoger para este podcast. La visual de Valparaíso. ¡Qué bueno! Así que y así nos despedimos con... entonces y, y es un extracto porque el concierto dura alrededor de 45 50 minutos vamos pero a ahí... escuchar solo un pero ces... sí, vamos a escuchar un extracto y eso así que feliz de estar acá gracias Madrid gracias Miguel Agora, Agora Radio también. gracias a Agora Sol Radio gracias, gracias a César sí. Pradíez que es el dueño de este Onda Sonora y, y bueno así nos despedimos hasta la próxima emisión de Onda Sonora ahí vamos un abrazo Será un ensamble de improvisación donde seis artistas lo todo. Con este espacio, con esta vista, con este mar, en este cerro. Lucas Sucatán, A.S.N. Frank, Frank Gabila, al escenario se viene el, el sonido. sonido las personas, las personas que están muy quieren entrar por favor entrar en felices, felices les recibiremos salud también a las personas que se han Baja cuando Se prepara el sonido. Se preparan los artistas. Y va va. va.